Dice Jesús en la palabra yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como deseo que ya estuviera ardiendo el fuego del que habla Jesús no es cualquier fuego sino que él se está refiriendo al fuego santo que, me, que como muchos autores espirituales dicen es un tesoro que no puede ser explicado porque nos excede entonces, Para entrar en el fuego santo necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio y con él vamos a intentar entrar en este fuego que Jesús vino a traer sobre esta tierra. Y cuando Jesús dice sobre esta tierra se refiere a este suelo que nuestros pies están pisando en este momento. Bien, para comenzar a entrar en este fuego vamos a nombrar algunas propiedades del fuego. El fuego sube, se eleva, tiene las alturas. El fuego purifica. Bien sabemos que el oro, la plata, los metales son purificados por el fuego. El fuego da calor y su calor puede ser tan agradable que el lugar donde prendemos el fuego en nuestras casas lo llamamos hogar. El fuego ilumina. y tanto ilumina que Dios creó, como dice la palabra, el astro mayor, como decía Francisco de Asís, el hermano sol, sin el cual no podríamos vi vivir. El fuego tiene propiedades de combustión, genera energía, movimiento, tiene propiedades curativas, tiene propiedades de transformación, como es la cocción de los alimentos, y ven y podemos decir muchas cosas más, y más características sobre el fuego. Pero hoy quisiera detenerme en una característica y esta es que el fuego se propaga, que el fuego se extiende, que el fuego corre velozmente. Y les comparto un testimonio. Hace dos o tres semanas atrás nos fuimos a misionar con un grupo de jóvenes a un barrio en Maclista Sabio. La misión comenzó muy bien, terminó mejor y sigue dando muchos frutos. Bien, para los que nunca fueron a misionar, el modo en el cual nosotros misionamos es como dice la palabra de Dios. Vamos de dos en dos, anunciamos a Jesús, no llevamos nada y vivimos como discípulos de, eh, del Señor durante esa semana. Intentamos entonces que estas parejas sean una persona que tiene experiencia y una persona que no tiene tanta experiencia. Entonces a mí me tocó con un chico, con un joven, que era la primera vez que misionaba en su vida. Entonces le dije, mirá, el primer día vos mirá un poco cómo hacemos nosotros, escuchá, y cuando vos experimentes que querés lanzarte en una casa, me avisás y le damos para adelante. El segundo día me dice, estoy listo. Bueno, le digo, en la segunda casa vas vos, listo. Llegamos a la segunda casa, tocamos la tocamos la puerta y el hombre dice, pasen. Ya nos asustamos porque entrábamos en la casa. Habíamos preparado con unos esquemas de misión, en los cuales era que leíamos la palabra de Dios, saqueo, en donde dice, la salvación ha llegado a esta casa, y después llevábamos unas velas, las cuales encendíamos, y era como un signo de que Jesús estaba visitándote en su casa. Y después si los invitábamos a algunos eventos que hacíamos para la misión. Entramos a la casa, un poco de silencio, el joven me mira, yo miro para abajo, yo decía, este es tu momento. Empieza a hablar muy bien, habla muy bien y de repente se empieza a quedar como sin nafta, como cualquiera le puede pasar en la conversación. Me mira y dice, bueno, ¿quieren que leamos la palabra de Dios? Le dice, a la, al hombre y a la mujer de la casa. Dale, leamos, le dice. Le saqueo, la explica muy bien, termina de leer la palabra y dice, bueno, ahora viene el signo de la vela. Bueno, vamos a hacer una oración, dice. Saca la vela, la prende, empieza a hacer una oración. Cuando está haciendo la oración, la mira a la mujer y le dice... ¿Querés pedirle algo a Jesús? Y le pasa la vela. Cuando esta mujer agarra la vela, mira la vela y empieza a llorar. Y empieza a pedir por su hijo que estaba preso. Y mirando a la vela le dice, Jesús, ayúdalo Jesús, ayuda a mi hijo, por favor, te lo suplico. Le devuelve la vela a este joven. El joven agarra la vela y se la da al hombre. Era un hombre que tenía mucha fama en ese barrio porque hacía años y años que estaba en cosas muy, muy malas. El hombre estaba parado porque no había sillas suficientes en la cocina de la casa. El hombre agarra la vela, mira mira al fuego, se arrodilla, empieza a llorar y empieza a pedir perdón a Jesús. Y mirando la vela le dice, Jesús, gracias por visitarme en esta tarde. Gracias por venir a mi casa, le dice. Yo miraba y alababa a Dios porque no podía creer lo que estaba pasando. Cuando salimos de la casa, el joven me dice... ¿Cómo nos sorprende Dios, eh? Yo digo, sí, la verdad que Dios nos sorprende. Nos sorprende mucho. Bueno, hoy Jesús, en el Evangelio dice, he venido a traer fuego sobre esta tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero eso Jesús, que dijo, he venido a traer, es decir, que manifiesta un deseo, una misión, cuánto desearía, lo cual implica que todavía no está. Estas palabras Él la dijo antes de su muerte y de su resurrección. Hoy Jesús, ya habiendo cumplido plenamente su misión entre nosotros, nos dice, fuego traje a esta tierra y ya está ardiendo y deseo que ese fuego se propague. La llama de amor de Dios está encendida y arde y se está expandiendo. Una vela, una pequeña llamita, un joven que era la primera vez que misionaba en su vida y la desproporción de una vida nueva. Bien, podemos pensar sin embargo que la comparación que hace Jesús con el fuego para nuestras mentes modernas no es tal vez la más feliz. Nadie quiere arder ni ser arrasado por el fuego. Pero el tema es que del fuego del que Jesús está hablando en este caso no es el fuego del mundo, sino que es Justamente, el fuego de Dios. Un sacerdote carmelita, que vivió aproximadamente en el siglo 16 que se llamaba Juan de la Cruz, que tuvo experiencias del fuego de Dios en su alma y en su corazón. Y él describe este fuego de la siguiente manera. Oh, llama de amor viva, el fuego, la llama, que tiernamente hieres. De mi alma en el más profundo centro, estás en mi corazón. acabas ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Unámonos, le dice el fuego. Oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabes. Oh lámpara de fuego, calor y luz das. Cuán manso en mi pecho, donde tú secretamente moras. Y termina diciéndole al fuego, cuán delicadamente... Me enamoras Así lo describe Juan de la Cruz, que es un fuego que sabe a vida eterna, que hiere con ternura, que arrasa con lo que nos daña y que sube hasta la unión del alma con Dios. Y luego dice que es un fuego que se mueve, que baña a el alma y que la refresca. De acá, que leemos en la palabra de Dios, cuando Moisés ve la zarza de fuego, era un fuego que ardía lentamente. sin consumirse porque no era el fuego del mundo era el fuego de Dios que es el mismo fuego que descendió sobre la Virgen María y los apóstoles en Pentecostés y lo llenó de amor y lo llenó de ese mismo fuego para continuar la misión y la fundación de la Iglesia que Jesús había comenzado en el siglo I y de acá también que muchos autores espirituales y por ejemplo el famoso escritor Dante Alighieri Ellos describen el infierno como un lugar frío, o más bien gélido, un lugar sin vida, un lugar vacío, aterrador, y tiene sentido. Hoy Jesús nos dice con claridad, deseo que este fuego arda, deseo que este fuego de calor, deseo que este fuego ilumine, pero por sobre todas las cosas deseo que este fuego se propague. se extienda, que corra velozmente. ¿Cómo hacer entonces para que el fuego de Dios se propague y comience a traer vida y renovación? Y bueno, para que el fuego corra es necesario el viento. El viento es el que mueve al fuego y hace que se irradie. Entonces, para que el fuego de Dios que arde en nuestro corazón se propague, es necesario el aliento, el soplo que sale por nuestra boca, el viento con sonidos que pronuncian nuestros labios, que son nuestras palabras, nuestra voz. Para que el fuego de Dios corra velozmente, Dios quiere obrar a través de nuestras palabras. Dice el apóstol Santiago, «También tu lengua es un fuego». Transmitir el fuego de Dios... A otras personas es un don que viene de lo alto y que en esta época y en este lugar Dios lo está otorgando en cantidades desproporcionadas ya que sin palabras no hay evangelización porque la fe entra por el oído podemos preguntarnos entonces cómo hablar cómo hacer para transmitir palabras de fuego Y les dejo un consejo para practicar en esta semana, que si lo aplicamos vamos a estar viviendo el Evangelio. Y el consejo es el siguiente. Di a los demás lo que te gustaría que te dijeran a ti. Di a los demás lo que te gustaría que te dijeran a ti. Y algunas preguntas para hacer más concreta esta enseñanza. ¿Qué me gustaría que me dijeran? ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran? ¿De qué modo me gustaría que me lo dijeran? ¿Cuándo me gustaría que me lo dijeran? Y así. Un ejemplo negativo. Estoy haciendo algo que sé que no está bien. Entonces, ¿qué me gustaría que me dijeran? La verdad. ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran? Y me gustaría que me lo dijeran con amor, con cariño. Dice una autora espiritual que hoy en día las almas son como unos pichones que están rodeados de espinas que cuando vos los tocás sienten que los estás dañando ¿cómo me gustaría que me hablaran? y me gustaría que me hablaran con ternura me gustaría que me hablaran con misericordia ¿cuándo me gustaría que me dijeran si estoy haciendo algo mal? ¿de qué momento? y tal vez en un momento personal estando solos, no frente a las personas que quiero un ejemplo en positivo estoy haciendo algo bien ¿qué me gustaría que me dijeran? Y me gustaría que me dijeran tal vez, gracias, felicitaciones, estoy aprendiendo de vos. ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran? Y en verdad, no adulándome, sino reconociendo el bien que estoy haciendo, ¿cuándo me gustaría que me lo dijeran? Y tal vez sí frente a las personas que quiero. Entonces, ser fieles a las emociones del Espíritu Santo y decir a los demás las cosas que nos gustaría que nos dijeran a nosotros, y estaremos diciendo palabras de fuego, y estaremos siendo canales de propagación del fuego de Dios. Y esto es una alegría que nadie nos puede quitar. Hoy Jesús está derramando el don de la nueva evangelización. Y hoy Jesús dije dice, traje fuego a la tierra y ya está ardiendo, Deseo que se propague. Abre tu boca, abre tus labios, que las llenaré con mis palabras.